Oye, tema, Manu, te pasaste con ese tema, compadre, de ese cover de Van Halen. La verdad, me sorprendiste, compadre. A ti no te sorprendió, sí, ¿no? De gran manera, no sorprendió, ¿no? O sea, a mí personalmente me gusta Van Halen, pero la verdad, escucharlo por una banda haciendo cover, la verdad, me sorprendió, compadre. Una vez más me sorprendí, Manu. Gracias, gracias. La verdad es que, como les dije, es un tema que, de una banda que fue conocida mayoritariamente, solamente, o sea, mayoritariamente por WhatsApp, ¿cachai? Entonces, como escucharla en otra faceta, es totalmente distinto. Y a Y para la próxima semana también se vendrá otra sorpresa más. Ya Vale, ya cumplimos el sueño de Manu. Así no? c u m m p l i el sueño de s Manu, a que ahora viene un tema que especialmente lo v i d i ó así de cabrón, como siempre. Y nada, lo vamos a. Bueno, todos los que me conocen saben <risa> lo cabrón que soy. o no amigo nano no tanto no sé no, no me puedo imaginar q u é tema voy a pedir ¿verdad? no te voy a imaginar、no. mira voy a pedirle no sé si m a n u está en los controles atento a esto es, se llama coming home del álbum final f r o n t e r de la mejor banda del mundo según yo iron maiden Till it slips into the void. Wait e u in the long night, dreaming. Till the sun is born again. Stretch the fingers of my hand. Cover countries with my span. Just a l o n t e y a amigos, espero le haya gustado、eh, en Puente Alto de Rock and Roll el tema Coming Home de Iron Maiden. o y enano, alguna una sección que tenemos puntualmente es la sección de los saludos. Se nos v i e r o n los saludos. Los saludos, así para todos nuestros amigos, compañeros que están escuchando esta radio. Hoy tenemos un saludo para nuestra amiga Paola, que está en Antofagasta. La Paolita, compadre. Nos tiró muchas、rockers. buenas vibras、así、durante es. toda esta semana. Así que un, grande, un gran abrazo para la Paolita. Está a la distancia, está en Antofagasta. Antofa, y nada,、pues、haciendo rocker allá, pues c a a i acá hay alguna persona que asiste a todas las tocatas de banda emergente, una persona que a ti tiene mi respeto en ese sentido. Que, que no es solo decir voy a ir y me v o poner un me gusta, sino asistir a todas las tocatas de bandas emergentes Puente Artina. Y no, no tan e m e r g e n t e en realidad la Paola siempre asiste, siempre paga su entrada. Siempre, apoyando, apoyando, apoyando. Apoyando a la, a la comunidad r o c k e r a Puente Artina, compadre.、Eh, también quería profesionalmente darles、so、mi, mis saludos a Antonella e Isabela, mis hijas, que están en el sector norte de la comuna. Así que nada, un besito para ustedes, hija. Este programa está dedicado a usted, el primer programa. Así que, besito para usted, Antonella. Disculpa,、eh, tenemos un llamado.、Isabela. Así un parece, pues, Nano, así parece. Nano, ¿y tú? ¿A quién querés salvarte o、eh, Bueno, a la familia, pues. A mis hijos, al Matías, al Nacho, al a r u A mi regalón, el Bastián. Dale. Saludos para ellos,、ah, mi sobrino. A mi amorcito, a la Yeka. Dale. Aló, aló, ¿estamos con alguien al aire? Aló. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Hola, a b i e n y tú? ¿Quieres pedir un tema? ¿Cuál es, primero que todo, ¿cuál es tu nombre?、Eh, mi nombre es Lali. ¿Cómo? Lali. Dani. Dani. ¿Sí?、Ah, sí, Lali. Dale, Lali, Lali, mira. Ah, buena. Mira que estoy un poco sordo. ¿eh? ¿Y a h qué temas nos quieres pedir, amiga? Quiero pedir el tema de Moby Dick de Leb Zeppelin. Moby Dick de Leb Zeppelin. Gran tema. Buen tema, perro. Ya, pues, Lali, agradecido por tu llamado. Y nada, pues, te dejamos con. Moby Dick de Lake Zeppelin y muchas gracias por escucharnos. Bacán, igual, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Saludos Lali, escúchanos siempre. Chao, b a c a o Ya, chicos, ahí estaba Moby Dick de Lex s e b l i n en Puente Alto Rock and Roll. Un saludo para Lali, ¿lali, Lali. Lali、eh, la l la i primera radio escucha.、Eh, nada, para agradecer el llamado, eso es importante que nos estén escuchando, hacernos el, el feedback de, del programa. Así que igual a nosotros es un tema que nos gusta mucho, nano. Oye, se、Clásico. me, me estaba olvidando mandar un saludo al hogar de anciano s Las Mercedes. Hogar de anciano s Las Mercedes, sí, vale. ¿Por、eh... qué, nano? ¿Por qué están mandando un saludo? Por ahí tengo a mi madre y bueno, las chiquillas que trabajan, las asistentes, les comenté sobre el programa y、Ajá. mándenos saludos. Obviamente, obviamente, aquí estamos cumpliendo. Mandando saludos al hogar de anciano Las Mercedes. Excelente, hoy un saludo a las chiquillas que nos están escuchando ahí, increíble, que cuiden bien a tu mamá, compadre, porque de si, todas no... Maneras. si no les vamos a poner cumbias. Cumbias. Ah, ah, o les vamos a poner otras cosas. Oye, chicos, les queríamos recordar nuevamente el tema de las entradas, ya, para la fiesta de la cerveza de. Vía Alemana, Vía Alemana, Vía Alemana. Así que en la próxima semana, el 8 de abril, ya fueron donadas 5 entradas dobles para asistir a este gran evento, donde va a estar una banda fuente altina, la banda Alzheimer, presentándose. Es una fiesta de la cerveza, nada, todos sabemos lo que es una fiesta de cerveza.、La、Mayoco, en el cajón se, hizo, se hacen b a r i en p i r q u e pero esta es en Villa Alemana, así que las personas que estén interesadas en ir, por favor, estén seguros, porque van a ir, digamos, para que aprovechen la entrada doble. Váyanse con su polola, con su amante, con su Oye, mejor amigo, con、eh, no、e sé, chiquillo, s el bien, pololo. Es bien simple, se metan a la página d e Facebook y ¿Ya? simplemente pongan un comentario: me quiero llevar la entrada. Me quiero llevar la entrada. Me quiero ir o, a Villa Alemana. m quiero ir a la festa i de cerveza. Quiero ir a embriagarme a Villa Alemana, compadre. Quiero,、no、quiero ir a tomar chop. Quiero escuchar buen rock a Villa Alemana y a embriagarse con la cerveza, con la cebada. oye,、no? Van a estar recién pagados, así que. Sí, vos, Demás bueno, pueden ir. Demás. Así que bueno, seguimos,、eh, Manu. Con... ¿Qué, ¿Qué tema tenéis puesto, Manu?、Eh... Sí. Es que, que, que en realidad quiero mandar unos saludos aprovechando la v a c a c i ó n también. Por supuesto. A algunos, amigos, a algunos amigos míos que me están escuchando, ya. A Alejandra, al Danilo, a la c a t a ya.、Eh, al Jonathan también, Jonathan Zúñiga, el gran amigo mío. Sí.、Eh, lo, y, también, y también ahora amigo mío, perro. <risa> Jonathan,、sí. leí tu comentario. <risa> cuando quiera, hijo, cuando quiera. a s í que Jonathan, ostenta las consecuencias, ya、sí. de escribir cosas. Ah. Eh, y bueno, eso, v o y agradecer a todos los chiquillos que están escuchándonos. Y eso se agradece, es muy bacán sentir eso. ¿ya? Y bueno,、eh, ¿algún tema para despedirnos? O... Sí, no, dale, está e x c e s i n o Mira, yo quería recordarle antes claro, claro. que nos vamos al, al siguiente tema. Escucha,、eh, en pleno puente, nuestro juiciador número uno. Absolutamente, aquí. Seguir... Seguir dando la invitación al público que vaya a visitar las terrazas de, en pleno puente. ¿Dónde e s t á ubicado Nano? En Santo, Santo Domingo, Domingo 178. Al llegar a Clavero, compadre. Al frente, al frente, perdón, atrás del gimnasio Carlos Flores, para, para que los puentealtinos que somos de Puente Alto, originalmente, valga la redundancia. Eh, Vayan, pues está súper、sí, cerca. Ahí, los mejores a s l a pizzas, compadre, son las p i z z a e、bueno. ó Imagínate la pizza que nos va a estar esperando con Don Dani ahora. Increíble. e s a cerveza artesanal,、Dani. Volta, compadre. O sea, un mensaje para Dani, estamos sí, terminando. Estamos... Espérenos con la pizza calentita. Absolutamente. Que para allá vamos. No, y q la cerveza de las, e、bueno. ó O sea, no es programa r o c k e r o compadre, donde hay... no, no, no tengamos cerveza. O sea, acá encima de la mesa tenemos llena de cerveza. Mentira, compadre. Mentira. Estamos auspiciados por Vital, una vez más. Así que, bueno, para los que nos conocen, somos todos metal ebrios. Y esto es Puente Alto, es rock and roll. Así que, nada, los dejamos invitados, chicos, para la próxima semana también escucharlo, escucharnos. Y no olviden que nuestro teléfono es el 22872-7881. Un saludo para la Jo Acevedo, una potela que le escucha, que nos está escuchando en este momento. Así que nada, saludo para ella. Nos están llegando mensajes de todos lados, así que dale. Manu, ¿con qué venimos? Con... ¿Ey, c、no, o n e í sí? No, no, no, no, m o s estamos despidiendo ya, compadre. Sí, mira, este es un tema cortito, pero de los buenos. Esto se llama Lost y o Time con Antrax. Antrax, le pusiste, Manu.、Oh, ¡Yeah! If e head Ticket in in Ticket in i my my my head in my head, in my head. If I tell you what I'm doing today, will you shut me out of my way? Someone else, give me the time to d o n t k n o w no, I gotta go now. No time, try to get a wife to bed. No time, never got a thing to w a r Who t i l e ring i n g on the tail of、oh, my wallet? Who、no, will ring it in my head now? No such thing as the... i g o t t h e t g GG, GG, g k i g GG, i c k i n g GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, GG, g おい、hermano, me sorprendiste: pedazo, tema de Antrax, compadre. ¿eh? Increíble tema,、boy. la verdad. Ojo, es,、eh, ja, es vieja escuela. ¿eh? All Sculptor a n a s í que, nada, chicos, queríamos dejar i n v i t a d o para el próximo programa. Ya, el próximo jueves. Eh, de 8 a 9 en p r e n t e Alto Rock and Roll. Este fue el primer, el primer episodio l r m e e r p i de mucho. Ojalá este así e m p i e z a cada historia, con un sueño. Ya, nano, quería darte las gracias por acompañarme, hermano. Sí,、Chibi. igual las gracias a ti por haberme invitado a participar en este programa.、Eh, también les recuerdo a todos nuestros amigos que nos mandaron. Eh, Sus saludos, muchas gracias, cachay. Y recuerden, llamarnos por teléfono, la, social, página, el... la página del Facebook, la fanspage, que fans、claro, se llama Puente a l d o Rock and Roll. ¿no? Así que ahí están todos invitados Invitado. a seguir, a siguiéndonos, a escuchar. El rock es, es una filosofía、tema. de vida, Hernán. Nada más, hay que vivirla, hay que seguirla. Y como nosotros, la seguimos. Chicos, los dejamos invitados con un tema que se llama. No dejes de creer, que es un tema que nos identifica bastante y sobre todo este programa. Esto empezó como un sueño que la verdad、eh, queríamos cumplir. Así que ahora que lo estamos cumpliendo, nada, estamos pasando increíble con todos ustedes escuchándonos. Y le dejamos con el tema para finalizar este programa y darle muchas gracias a todos los tele escuchas: Don't Stop Believing, Journey, Nano.、Yeah. Journey. h o s t e g o Manu.、Hasta、Chao, próxima, Manu.、Pues. Muchas gracias. s t e v e p e r r y Journey. Don't stop believing. Soft to trust. He took the midnight t r a i n g o i n g a n y w he r e <laughs> a singer in a s m o k y r e l h e wine and sheep a few For a smile they can s h a r e